Sí, correcto, bien, vos lo dijiste, a partir de mañana, o sea, de la cero hora s del día 25, 25 y 26, se van a tomar de medidas de fuerza en los establecimientos privados de salud. Perfecto, Carlos, recuérdenos、eh, concretamente el reclamo que lleva adelante ATSA. Nosotros estamos reclamando por、eh, la firma de、eh, la nueva paritaria, hace un año ya vencido, 13 meses llevamos. De, de que se firmó la última paritaria, por lo consiguiente, llevamos 13 meses sin aumento de salarios. Bien,、eh, Mansur, ¿cuáles son las posibilidades de、eh, que afecten los servicios en Olavarría? Mirá,、eh, lo nuestro es, es una tarea muy especial, nosotros trabajamos con seres humanos,、uh -huh. con personas que necesitan de nuestra prestación,、sí. por tal razón, las medidas eh, eh, tienen un alcance de trabajar a reglamento. ¿Qué queremos decir con、uh -huh. esto? Que se va a atender normalmente a todas las personas que están internadas, que se va a atender todo lo que es urgencia, pero aquellas cosas que son de menor grado, como una toma de presión, una, inye una inyección por guardia o una cirugía menor que pueda ser reprogramada, vamos a hacer ese tipo de cosas. ¿no? Bien, bien, bien. Eso ya está visto, digamos, para los establecimientos, hablando para los establecimientos privados aquí en Olavarría. Sí, no, correcto, son las tres clínicas privadas, los dos servicios de emergencia, bueno, los infinidad de laboratorios, consultorios médicos, que normalmente no se adhieren a este tipo de medida de fuerza porque obviamente en un consultorio trabaja un, un solo empleado, ¿no?